j u a n í t e gusta Rosalía? Me gusta Rosalía. Bueno, a mí también me encanta. Me gusta mover el cuerpo con Rosalía. Me encanta Rosalía. Y a Mariana k o m i s e r o v también le tiene sí, que gustar gusta a Rosalía,、mucho. ¿no? ¿Eh? La WAN. ¿Cómo están? Muy bien. Acá estamos en, esta, en este espacio de gente que no sabe dormir, básicamente. Sí, ¿y cómo durmieron?、Eh, yo tengo que decir que <risa> a,、eh, no soy de los que no puede dormir, pero anoche me levanté tres veces. ¿Tres veces? Sí. Y, y sueño pensando en lo que voy a hacer e l otro día. Bueno,、eh, preguntas. Sobre Mucha、todo. carga mental de n o s s í vi la producción del día de hoy de La Mañana Carmesera y pensé en preguntas, pensé en preguntas, pensé en preguntas. <risa> pensé en preguntas, pensé en preguntas. Te armaste una agenda,、sí. está bien. Así que si le hago preguntas. Este, es porque lo soñó. <risa> es porque sí, lo sí, soñé. b u e No lo soñé.、Eh, siempre la pregunta, ¿cómo durmieron?, como que hace como una pausa, ¿no?、Uh -huh. que, ah, sí, esto es un tema, parece. la... Una pregunta que, que moviliza. Porque en realidad yo creo que es el mal de, esto, de estos tiempos, este, la falta de, de descanso. Porque、sí. incluso yo anoche diría que dormí más horas de las acostumbradas, pero me levanté tan mal, tan cansada. Que es como si no hubiera dormido. Sí, este afán por la productividad, ¿no?、Uh -huh. Como que cuando estamos durmiendo no estamos produciendo. Claro. Por eso acá el compañero produce i n c l u s o cuando du duermo. Produce durmiendo. Al pedo, ¿eh? Al pedo porque después no, no hago preguntas, pero, pero por lo menos me, me preocupo en el sueño. Claro, ahí está. Bueno. Bueno, hace dos días fue el Día Internacional del Libro, el 23 de abril.、Eh, bueno, surge de escritores. Como Cervantes,、eh, Shakespeare, que se murieron ese día. Algunos dicen que no, que se murieron a l día anterior y lo enterraron ese día. Otros dicen que bueno, el calendario que usaban para, para medir los días、uh -huh. no era el mismo, pero que coincidía efectivamente.、Sí. Bueno, no importa. La cuestión es que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. ¿Cuáles son sus libros preferidos? Ay, mira lo que me decís. Yo tengo mucho cariño. Eh, por uno que es este, lo más este, básico que nos han hecho leer en la primaria,、eh, que es Mi planta Ay, de Naranja、no. Lima. Y y me largo a llorar con solamente el nombre. <risa> porque, <risa> porque de verdad que era lo que, lo que los, las, las primeras cercanías con los libros que teníamos. Eh, y después, este, Un Elefante ocupa mucho espacio. También es uno de los libros que le tengo mucho cariño. Yo le tengo mucho cariño a los libros de la niñez porque me llevan a la biblioteca popular de General Villegas, Man, la biblioteca Manuel Puig,、eh, porque esa es una experiencia más que el libro. Porque una lee el libro todo el tiempo, qué sé yo, hoy te encantó este. Y mañana te encanta otro. Sí, Pero es, creo que esa experiencia con toda lo, la colección del pajarito remendado de Coligüe,、claro. eh, que ahora lo, se los estoy comprando a mi hijo,、eh, creo que tengo más cariño que por el libro por la experiencia. Claro, yo siempre digo también que、eh, depende e l momento de mi vida o del día incluso que me p r e g u n t a n cuál es mi libro preferido,、eh, cambio. ¿no? Pero sí, Mi p r o n t a de Naranja Lima es un libro precioso, precioso un libro de iniciación hermoso. Bueno, ¿y tú, e l mío, El mío, mira, es uno de, de Humberto Eco, que es el、Ajá. nombre de la rosa. Ah, sí. Este, y otro que me. El Ignatius me parecía que te había gustado mucho. Ese es uno de los que más me gustó, pero los que. Sí, tengo que realmente, porque fue el primero que, la, la primera novela que. La conjura de los necios. Conjura, sí, este, sí, pero、eh, el nombre de la rosa me marcó mucho. Y, y Marco Baldo también, de Ítalo Calvino. Este, mucho que habla de la historia de un, de un personaje co común de posguerra. Pero que cuenta todas las, las hazañas de, de la pobreza posguerra y todo el ingenio que había que tener para subsistir c o m una familia numerosa en esos momentos. Y estaba pensando como que detrás de cada libro que nombramos hay otra historia que no es específicamente la del libro, pero、claro. que, que podemos rememorar, ¿no?、Uh -huh, como、uh -huh. decían, de la conjura de los necios, Chul, creo que. Se suicidó y la madre tuvo que、sí. eh, lograr、ah, sí. que le publiquen el manuscrito. Y, bueno, sí, ganó、eso. muchos premios, pero además es pero una novela es, maldita、claro. porque la,、sí. la quisieron filmar muchísimas veces、eh, y siempre que decían que la iban a filmar, el actor principal moría. Claro, básicamente. No, no, no tenía d e s a s e Básicamente,、no. todos los actores que quisieron hacer esa película fallecieron. Claro. Mirá, bueno, un poco、eh, alrededor de esto se trata la columna y, y no se trata de esto tampoco. Eh, la UNESCO señala que el Día Internacional del Libro busca apoyar la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento, la promoción, la alfabetización, etc. ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿quiénes están detrás de la industria del libro? El papel prensa.、Uh -huh. eh, y generalmente son todos chabones los que están detrás de esto, los de estos que nombrábamos que murieron y que. Quisimos、eh, recordar para hacer el Día Internacional del Libro fueron hombres. De hecho, en esa época,、eh, por lo menos en la de Shakespeare, ni siquiera escribían las mujeres ni actuaban tampoco, los, los varones actuaban.、Eh, era un privilegio masculino. Y pensaba también, porque ayer tuve una entrevista de trabajo y me preguntaron si iba a participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una de las cinco ferias más importantes del mundo. Eh, en habla hispana es la más importante. Yo pensaba que era la de Guadalajara, pero acabo de chequear que no. Que era de Buenos Aires. Y、mmm, me preguntaron: ¿vas a participar en la Feria Libre? Y yo dije: No. Y dije, pensé, claro, desde el 2015, que fue mi primera publicación, hasta ahora es la primera vez que no me invitan a la Feria de Buenos Aires. Y pensé: ¿por qué?、Y、dije: Claro, porque me mudé a La Pampa. Entonces hay una cuestión. Con la federalización de los espacios y de los escritores, que incluso yo siendo porteña, ya no. Este año por lo menos no me invitaron. ¿Por qué? Porque te tienen que pagar el pasaje para y a mínimo、uh -huh. el pasaje, ¿no? Entonces me quedé pensando un poco en eso. Y、eh, así que esta es una, una columna indignada, no porque no me i n v i t a r o n porque yo soy una autora privilegiada que me, me invita n y que además tengo la suerte de que me pagan cuando voy a, a colaborar、eh, en algún evento. No así, muchos colegas y, que. Sobre todo mujeres. Siempre y cuando vivas en Buenos Aires. Exacto, sí. Pero, ¿y si vivís en,、uh, fu fuera de, de, de lo que es、eh, Buenos Aires, no podés tener un contacto, por ejemplo, con la secretaría o la subsecretaría sí, de yo los te, lugares? No, no, no hay muchos contactos, pero、eh, evidentemente algo pasa con eso.、Ajá. Pero bueno, la, la industria, no solo la industria del libro, sino la industria de la Feria Internacional del、sí. Libro, es、eh, bastante nefasta. Recordemos que. Es, Se hace en la rural.、Claro. Eh, y algo que, de lo que quería hablar era de varios discursos inaugurales、uh -huh. de la Feria de la r u r a Estaba pensando en eso. Sí, el último fue、claro. de Guillermo Sacomano,、uh -huh. que él hace algo bastante disruptivo en lo que viene siendo la, la, la apertura, y es que le cobra, creo que 200 mil pesos a la rural para ese discurso de apertura. El discurso está muy bien, a mi entender, algunas cosas no coincido, pero、eh, me parece c o muy o m valiente que él haga eso. Y además,、eh, Guillermo Sacomano es un autor de Miramar que a él no le gustan muchos estos eventos. Entonces dice: Bueno, si yo voy a ir, bueno, me vas a pagar. Entonces, es el único autor varón, ¿no?、Eh, cabe destacar que cobra para el discurso inaugural de la Feria del Libro. Me sorprende que después de Sacomano, ahora el discurso inaugural lo vaya a dar、eh, Martín Coan, no porque no sea un escritor de la talla, por supuesto que,、uh -huh. que es un gran escritor,、eh, pero me sorprende que no sea una mujer, la verdad. En 48 ediciones de la Feria del Libro, solo cuatro mujeres abrieron. Una、eh, fue Luisa Valenzuela, Rita Segato, hay una que no me acuerdo, y Claudia Piñeiro, que fue en el 2018, antes de que pudiésemos legalizar el aborto. Ella、eh, abrió. La feria v e s t i d a de verde y además había un conflicto con las escuelas de Buenos Aires. Así que, justo en el momento de su discurso, yo, yo estuve presente, por eso lo recuerdo. Se, ella iba a hablar de la educación pública y, justo, lo, las maestras y los maestros se, se levantaron en, en protesta.、Eh, así que se, se armó algo ahí que estuvo bueno porque ella, justo, pudo retomar eso, ese levantamiento para. Para poder seguir con su discurso. La, lo que quería, ya que estamos、eh, quejándonos de la Esfera i Internacional、Feria. del Libro, también lo que pasa con eso es que los stands son carísimos, entonces algunas editoriales se tienen que agrupar para poder pagar los stands y poder participar ahí. Claro, que no deja de ser un hecho del comercio privado. Totalmente.、Eh, total, además,、eh, recontra subvencionado por el Estado. Pero que las ganancias se las lleva n la organización que es privada. Sí, y la entrada además sale 1.200 pesos e c h e q u i o sea que es absolutamente elitista el ingreso. Así que bueno, festejar.、Eh, Las ferias、eh, que están por fuera de este circuito. A mí, igual, me encanta la feria del libro de Buenos Aires. La verdad es que no voy a hacer.、Eh, a mí como también. Como digo una cosa, digo la otra. No,、claro. La paso muy bien, siempre me junto con amigos, me gusta que me inviten. El año pasado, cuando participé en una feria con Gaby Cabezón Cámara y Leo Yola, era Escritura de la Marginalidad o algo así. Y en la. En la En, el, en la sala de al lado estaba Vargallosa, entonces nos reíamos porque era como muy gracioso, ¿no?、Uh -huh. Como tipo la convivencia sí, de, de Vargallosa de y los, los, los marginales. Extremos, claro, ¿Y, y quién sería la, la indicada, por ejemplo, a mí se me ocurre una, una sola, pero tampoco soy un gran, un gran lector, digo, para dar el discurso de, de iniciación de la Feria del Libro. Yo, a mí se me ocurre Mariana e n r i q u e z pero, pero digo, <risa> estaba pensando lo por, mismo, porque、eh, debe ser una de las escritoras que más exposición. Y, y que ha tenido en los últimos tiempos. En este momento me parece Mariana Enríquez、uh -huh. o también podría Samantha ser Juevlin, Sa Samantha s u e l l e Samantha s u e l n pero no vive en, en no, Argentina,、claro. entonces podría ser Mariana Enríquez、eh, o. Dolores Reyes. Dolores Reyes, bueno.、Claro. En general, no tanto, m a r i a a Enrique tiene muchísima más trayectoria. Tierra, que que、eh, Dolores Reyes, ¿no? sí.、Eh, la autora de Come tierra. <risa>、ah, digo, come, come, la autora digo, de Come tierra. ¿Qué tiene que ver con c o m e t i e r r a No la、no, vamos a discriminar, p o si quiere comer tierra, que comatierra, que vaya. Acá <risa> Lo que digo es que Dolores tiene un recorrido militante muy interesante, es de una clase popular. Ella、eh, pone en su biografía que es madre de siete hijos. Entonces, me parece muy interesante, me parecería muy interesante、uh -huh. que fuese、eh, ella también una de las, de las posibles autoras. Pero bueno, p es r o e Martín Coan.、Eh, aprovecho <risa> para, para recomendar、eh, libros de estos. Eh, autores que mencioné. Claudia Piñero es una escritora bastante vapuleada por el grupo intelectual de intelectuales argentinos porque es best seller.、Eh, a, yo la admiro muchísimo. Es, ella me regaló una frase que hice todo de ficción, aún la realidad. Y、mm, ella es una estudiosa de las estructuras、eh, clásicas del de,、mm, policial. Eh, ella es autora de p o l i c í a l Negro, recomiendo todas sus novelas. Es una de las primeras escritoras que, o las la primeras, que escribe sobre la vida en el country, que era, era un mundo desconocido para, la, para los lectores que, que, y lectoras que no vivimos en c o u n t r y Y ella inaugura eso, y también es, es muy interesante cómo se adelanta. Es una autora que puede leer la, la realidad. Yo creo que, como proféticamente, ¿no? como ha escrito libros como Las Vidas de los Jueves, que luego、eh, sucedieron cosas que pasan en ese libro a nivel social, me refiero, o incluso femicidios adentro de los countries que Claudia los había escrito antes de que sucedieran.、Eh, para mí, ella es una gran intelectual y militante, así que、eh, creo que por ahí se usa mucho esto de que el Betseller s es una mierda, pero bueno, también hay Betseller s que están buenos que, y, y ella es una es, es una Betseller, s que a mí me encanta. De Rita Segato,、eh, Las estructuras elementales de la violencia, que e l l a、eh, uno de sus ensayos de ese libro, entrevista a 80 violadores de Brasil. Entonces ahí pone: ya, el violador ya no es más ese señor que viola en un、eh, descampado o en un callejón sin salida, sino bueno, un señor que tiene cosas para decir, ¿no? además de. de violar, Por eso, las estructuras elementales hay una estructura patriarcal que le dice a los señores: Bueno, ustedes tienen que violar para corregir a las mujeres. Eh, y de Guillermo Sacomano、eh, me gusta muchísimo Cámara Hessel, que es un libro sobre la sociedad de Miramar, que también es una sociedad muy complicada, medio pueblo, que funciona con el turismo. Y durante esos tres meses de turismo, los chicos, bien de Miramar, hacen, hacen cosas como, como también violar a las chicas、eh, que van a trabajar,、eh, fiesta. Bueno, de hecho, tenemos.、Eh, Nombres desaparecidas, ¿no?、Uh -huh. eh, de Miramar. Así que, bueno, les recomiendo estos libros y sigamos pensando qué pasa con la Feria del Libro de Buenos Aires y qué pasa con las ferias de l u n d e r que queremos seguir promocionando. Acá en, en La Pampa se viene desarrollando desde hace algunos años,、eh, capaz que, ¿cuántos?、Eh, ¿10 años? La Feria Provincial del Libro.、Uh -huh. No, capaz que menos. Tal vez menos. No, me, me, me mata. Y, y va creciendo y todas las. Este... Las editoriales independientes que vienen se van absolutamente felices、uh -huh. porque son bien atendidas, porque se les ofrecen buenos lugares,、y、buena a, y a, comida. Y además, porque y, se federalizó en、claro. la provincia de La Pampa, contaban los mismos editores y editoras que dicen: Nos fuimos a un pueblito, fue, fue en d u v a l creo que fue、claro. una de las de, de la ferias del libro, y dice. Que no podían creer todo el movimiento que había en un bolito con la Feria del Libro, y que le parecía genial eso. Sí, yo estuve el año pasado en la Feria Provincial del Libro en el Medazur y fue una experiencia muy, muy interesante y esto que. Que, que parece menor, pero no lo es, y que yo lo noto ahora que vivo acá, porque la verdad es que antes ¿no? Viste, uh -huh. naturalizás las cosas y no te das cuenta, que no te cobran el stand, claro, además. que te dan la comida, esas cosas. Vos, cuando estás en la,、claro. en la Feria Internacional del Libro, a, a mí no me tocó estar en un stand, pero、eh, editores, amigos sí, y claro, tenés que gastar un montón de plata que. Solamente compras adentro de la feria del libro, que es carísimo porque son todas marcas、eh, de estas cadenas de comidas. De, comida, de claro. comidas, claro. Entonces, ahí hay una, una diferencia, pero profundamente clasista. Profundamente、uh -huh. clasista. Bueno, ya desde el lugar donde se hace, ¿no? Por o sea, supuesto. Ahí te marca una. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo era muy niña,、eh, yo vengo de un pueblo, de General Villegas. A la primera vez que fui a la feria del libro, no se v ó a la escuela. Claro. Entonces. Eh, bueno, un montón de cosas para juntar la plata, qué sé yo, y carísima la entrada, y además tenías que comer algo ahí adentro,、claro. sí. entonces había que comprar una hamburguesa en un McDonald's. Y yo este año lo llevé, el,、eh, el año pasado lo llevé a mi hijo a la Feria de Libro, s pero del CSK, con、ah, entrada、sí. gratis, con、uh -huh. las editoriales、claro. buenísimas, sin ninguna otra cosa que libros. Eh, claro. que, que también es eso, porque claro, como está McDonald's y tenés que comprar, pero si no hubiera, no compras, y、sí, punto, no pasa nada.、Claro. Eh, entonces, digamos que hay otra mirada, pero siempre es menos voluminosa. ¿Qué pasa con los chori de la feria del libro? <ríe>、eh? Claro, claro.、Sí. Y, y es siempre como esto de, de, de hacer ferias como más, más periféricas,、uh -huh. ¿no? Que hay, hay en. en、eh, En los alrededores de Buenos Aires, en las provincias también, por supuesto.、Eh, y es mentira que, que se lee solo en Buenos Aires, no, o sea, no es así. De hecho, en la feria del libro de Acá en el Medazur fue impresionante la cantidad de gente que vino y, y nos fue re bien, la verdad.、Eh, estuvo, estuvo muy bueno.、Así、todas que... las editoriales, mira, a mí me encantó una editorial que vino que no la conocía, Amau Tayaguar, que es、sí. una editorial de, todas, de todos textos afrodescendientes. Sí. Me pareció espectacular, además de lo cuidada que estaban las ediciones.、Sí. Yo no la había visto nunca. Y、claro. la verdad que no. no、eh, fui a la feria acá, a encontrarme con esa opción acá. Este, capaz que si voy a la Feria del Libro Internacional, no la、te、veo la... porque es un quilombo de gente.、Además. Dos opciones: o no está porque no pueden pagar el stand, o están y te perdes en, en la contaminación ¿No? visual que Ay, se、claro. genera en el espacio. Ay, porque el que tiene más plata para, para adornar mejor su stand va a tener más vis visibilidad, ¿no? Sí, total. Bueno, tenemos que cerrar. Bueno, gracias me, me, por v e n Pero l u r a n de todos lados.、Eh, gracias por venir. Me encanta que charlemos de libros, además. ¿eh? Bueno, a mí también. Bueno,、eh, Mariana Comiserov, gente que no sabe dormir.